actualitat: espectacless, internacional, deportes, economia, política, faràndum,. muchos temes, muchas coses. Mejor un solo tema, un solo dia, un solo programa. El monogràfic, un espai per a l'aprofundiment i la reflexió de temes específics, perquè les lluites socials no són superficials. El monogràfic para no ser un mar de temas en un centímetro de profundidad. La Guerra Civil de Guatemala fou un llarg conflicte bélic de 36 anys de durada que deixà un gran impacte sobre la població, degut, en bona part, el genocidi estatal perpetuat, principalment mitjançant les conegudes com a polítiques de terra rasada. Més de 200.000 persones foren assassinades, 45.000 desaparegudes. Hi ha d'haver un milió i mitja desplaçats interns i unes 400.000 persones es refugiaran a Mèxic i als Estats Units. Lluny de l'impersonalisme de les estadístiques, el monogràfic d'avui consistirà en una entrevista realitzada el passat mes de novembre a amb Pavel, un esguerrier que participa activament en un dels grups armats i que passà 16 anys a la seva vida lluitant pel que creia just. que l'empanyaren a participar de la lluita armada, les implicacions de la vida guerrillera. Utilitzarem una breu pinzellada a la història i l'organització de la URNG, la guerrilla guatemalteca. Escoltarem alguna de les anècdotes que li toca viure i ens adentrarem en el projecte vital i polític en el que es troba actualment immers, la cooperativa Noé Horizonte, una comunitat situada al Petén que sorgir després de l'incompliment estatal dels Acords de Pau. Gràcies les divergències abismals entre el concepció anarquista i la realitat que pretén transmetre sempre l'espai radiofònic del monogràfic. La teoria marxista-lenista, el que està impregnat l'entrevistat d'avui, hem cregut necessari donar-li veu per donar cabuda una part massa sovint oblidada. Cap i la fi, un dels aprenentatges més importants que t'aport el compartir Realitats tan allunyades és el veure. Una cosa són les organitzacions jeràrquiques de les que participaren, les que, sens dubte, podríem realitzar crítiques lapidants, i una altra, la valia de moltes de les persones que les conformaren en un sentit humà ben profund. Voldríem dedicar aquest programa realitzat íntegrament des de l'Espai del Monogràfic de Ràdio Bala les múltiples víctimes i lluitadores socials de Guatemala, que perderen la vida i descan una vida millor, tot intentant que socialment ni s'oblidi ni es perdoni el responsable de tanta injustícia i indomínio. grupo guerrillero pertenece a usted? ¿Cuántos años estuvo la guerrilla? Yo pertenecí a las Fuerzas Armadas Rebeldes eh, y de ellas, pues los que aún todavía existimos, quiero aprovechar la oportunidad para poderle dar un fraternal saludo a todas las personas que nos escuchen. En el proceso revolucionario me incorporé a en 1982, y salí el 2 de mayo de 1997, cuando se desmovilizó el último grupo de la URNG. Saber si a estas alturas existiéramos en guerra, y si yo todavía viviera, o ya hubiera muerto, pero yo no pensaba abandonar las islas revolucionarias. que se incorporó a la guerrilla. Yo me incorporé a la guerrilla porque en los años 74 el ejército de Guatemala desató la política contrainsurgente y empezó a armar un sinfín de organismos clandestinos para garantizar su seguridad. Entonces estamos hablando de un, un organismo clandestino que se llamó Mano Blanca. Estamos hablando de otro que se llamó Ojo por Ojo. Había otro que se llamaba el Jaguar Justiciero. Eh, existía lo que legalmente haya permanecido en nuestro país, ha sido la famosa G2. Entonces, todos estos grupos clandestinos, el único fin era este eliminar todo tipo de organización política social campesina que existiera. Entonces, en nuestro país fue totalmente prohibido que más de tres personas que no fueran familiares se reunieran. No había acceso a organizarse y mi papá era un campesino, pero cuando nomás venimos aquí, mi papá se organizó con un grupo de campesinos y por esa razón empezó a ser perseguido y... Periódicamente aparecían anónimos en la casa donde decía que iba a ser iba a ser asesinado. Y tuvimos que abandonar nuestra pequeña casa y tuvimos que buscar otro lugar en el Petén para poder vivir. Eh, nos trasladamos para ese lugar, entonces otra vez empezó a ser eh, amenazado que iba a ser asesinado. Hasta que por final, cuando apareció la represión ya en 1981... Entonces mi papá dijo, son mentiras, a mí me andan persiguiendo por algo que no debo y me van a matar, entonces prefiero morirme, pero con un arma en la mano y emigró a la selva y empezó a buscar a la guerrilla. Yo aún me quedé con mi mamá porque yo era el hermano mayor, pero nosotros eh, nos iban a, a masacrar, entonces nosotros emigramos a un refugio y yo estuve refugiado en en el interior del país y pasé muchas calamidades, pero bueno, logré pasar y cuando me salió la oportunidad de incorporarme a la guerrilla, me fui. Tuve la necesidad de emigrar a la guerrilla porque yo quería estudiar algo y entonces por esa razón me conoció la compañera Capitán María y Capitán María me miró a mí como que era un niño muy inteligente y que podía aprender muchas cosas, y ella habló con mi papá para ver si era posible que yo me incorporara a la guerrilla. Cuando mi papá me llevó a mí la noticia, yo no lo pensé dos veces, y dice, me voy. Por esa razón yo me incorporé al movimiento revolucionario el 21 de este de junio de 1982. De 11 años me incorporé a la guerrilla. La FARC, grupo armado al cual perteneció formaba parte de la URNG ¿Qué es la URNG? La URNG fue formada por cuatro organizaciones de izquierda el PGT, las FARC, el EGP y el ORPA en 1982 formaron lo que se llamaba Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Tres de ellas tenían, tenían fuerza armada, Un, una organización no tenía fuerza armada, más, sin embargo, fueron los que más fueron preparados política y psicológicamente para poder eh, para podernos encarrilar a la ideología marxista-leninista. Estamos hablando... En esta organización lo que se pretendía era lograr ganar el poder y darle a nuestro país hacer la construcción de un gobierno libre y soberano e independiente. Traerle a nuestro país hacer una Guatemala que, fue, que fue, con una democracia real, funcional y participativa con justicia social. Ese era nuestro objetivo. en lugar a dudas, las abismales diferencias económicas y sociales fueron uno de los factores que predeterminaron el surgimiento de la guerrilla, pero ¿cuál fue el detonante político que propició su levantamiento? En 1961, en nuestro nuestro presidente, este Julio César Armando Montenegro, se prestó como un ben de patria prestó nuestro territorio para que los mercenarios estadounidenses vinieran y se prepararan en el retabuleo para poder hacer la invasión de cochinos a Cuba. Y entonces hubo un grupo de oficiales jóvenes, este el teniente Marco Antonio John Sosa y el subteniente Luis Augusto Turcios Lima, que tomaron la decisión de sublevarse lamentablemente ellos fueron derrotados, entonces no les quedó otra alternativa que empezar a hacer una, una guerra de guerrillas y introducirse en la Sierra de las Minas. ¿Cómo es que se organizaban? Bueno, este... Lo que existían eran lineamientos generales. Entonces... Se trataba de que fuera igual para todos. Lo que pasa es de que cada terreno te te daba diferentes condiciones. Por ejemplo, había unos lados donde no se podía juntar fuego en el día. Pero había otros lados donde podías cocinar el día el día completo. Pero esa era de depende al terreno donde tú te mantuvieras. Entonces no fue una, una ley así estándar que esto va a funcionar así de cuadrado, cuadrado, todo, no. lo que tenía modalidad de acuerdo al terreno a las poblaciones desmovilizadas. Hay una pregunta que todo el tiempo me la hacen. Eh, son preguntas que hasta el día de hoy yo no he podido contestarlas de la forma que la gente quisiera que yo las contestara. Con respecto al armamento, que eso es lo que más se refieren con logística. Nosotros cada quien cumplía una misión. Y nuestra organización se mantuvo viva, porque siempre manejamos una palabra muy clave y esa palabra es compartimentación. Solo tú sabes qué es lo que haces y solo le rindes cuentas a tu jefe y no le rindes cuentas a nadie. A nadie más puede decirle qué es lo que haces. Tienes que ir a conseguir armas, tú sabes a dónde vas a ir. Pero no le puedes decir a otro, yo fui a tal parte a traer tantas armas. Nada. Yo fui a traer comida a tal parte. No puedes, no podía decirle nada a nadie. Por cuestión de seguridad de toda la organización. ¿Cómo está estructurada a nivel jerárquico la organización? Nuestra organización estaba compuesta por una comandancia general. Luego teníamos un estado mayor, luego teníamos los jefes de frente, luego algún jefe, los jefes de compañía, los jefes de pelotón, jefe de escuadra, así estábamos estructurados. Nuestra jerarquía era comandante en jefe, capitán, teniente, primer teniente, teniente, subteniente, primer sargento, sargento, nada más ahí. La unidad mínima organizativa era la escuadra. ¿Cómo se distribuían ahí los cargos y las funciones? Nosotros tenemos una amplia experiencia en organización. Amplia, amplia. Esa la aprendimos durante 16 años cuando vivimos en, en la guerrilla. En una escuadra todo el mundo tenía una responsabilidad. Una escuadra estaba mandada por un un sargento el sargento era el jefe que dirigía los combates luego el segundo al mando de la escuadra era el responsable de la seguridad él podía mandar al sargento a cubrir un servicio de seguridad y podía mandar al resto luego teníamos un jefe de abasto era el encargado de ir a conseguir la comida y de repartirla y de tratar de que todo esto fuera equivalente que fuera igual para todos. Luego teníamos un compañero que era el encargado de servicios. Era el que se encargaba de organizar dónde íbamos a cocinar y quiénes iban a cocinar. Y de a la hora de transportar, cada responsable tenía que mirar quién llevaba, el responsable de seguridad tenía que mirar quién se llevaba las granadas, quién llevaba las armas más eh, pesadas y toda la cosa. El responsable de abasto tenía que distribuir la comida y el responsable de servicio tenía que distribuir los utensilios de cocina. Y luego teníamos un compañero que era el encargado de arma, encargado de armamento. Él tenía que inspeccionar el armamento que estuviera en perfecto estado, todo. Entonces ahora de que él se le ocurría, él decía voy a hacer una inspección de armamento y revisaba todos los fusiles para que los fusiles estuvieran listos para el combate. Y luego teníamos un compañero que era el encargado político. Él, él era el encargado de andarle enseñando a todas las personas que no sabían leer, cómo iban a aprender a leer. Y luego, algunas otras cosas más que eran necesarias, las aprendiendo. Y de último teníamos a un compañero que era el encargado de la higiene, de mirar que todo el mundo mantuviera limpia su ropa, que todo el mundo... Este, Este, mantuviera todo en orden a la hora de que fuera necesario abandonar el campamento, que no quedara basura, toda la cosa, que no quedaran huellas. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos una experiencia organizativa, tal vez no al 100%, pero sí, estamos, tenemos mucha experiencia, tal vez diría yo un 85%. ha participado de muchos combates ¿cuál cree que fue el más difícil de todos? Bueno, yo pienso que hablar de combates y difíciles casi que general fueron todos más sin embargo este, que para mí se convirtió en historia fue uno un teniente era el jefe de operaciones. Había unos compañeros que eran jefes de personal y toda la cosa y yo no era nada. Más sin embargo, yo conocía y yo mandaba al teniente. <risa> el, él murió, era teniente trocha, él murió. Sí. En una oportunidad me pidieron a mí que los conduciera a ellos y que teníamos que realizar... Unas operaciones, pero el compañero no conocía nada y que yo dirigía. Eh, en la noche antes, yo eh, hicimos una reunión porque a mí eh, el otro día me tocaba que salir a parar los vehículos. Y a las 5 de la mañana había que salir y a las cuatro menos quince, en las cinco menos quince minutos ya me levanté, recogí mis cosas y le digo, vámonos. Ya cuando estábamos en la orilla de la calle... Yo podía mirar como tres kilómetros que venían dos camiones. Una compañera era la encargada de mi seguridad, porque yo tenía que hablar con la, con la gente que consiguiera. Y ella me preguntó, ¿Va del dónde me voy a quedar yo? Las compañeras que anduvieron con nosotros eran compañeras muy valientes, compañeras muy heroicas, y ellas... Les agradaba presentarse ante la población. Y cuando yo le dije, usted se queda en este cerro, me quedaba a mí como a cinco metros, me quedaba. A ella no mucho le pareció. Yo salí a la carretera y como a doscientos metros venía el camión. Yo salí y le hice parada. Cuando le hice parar al camión se detuvo. Y después se vino... Muy despacio, muy despacio, muy despacio. Y yo, alerta. Con mi fusil listo. En el camión venía lleno de soldados. Pero venía enlonado. Yo no miraba nada. Mis compañeros tampoco miraban nada. Y yo tenía una compañera aquí y más al, a otro extremo tenía otros compañeros que me apoyaban. Porque nosotros nos cuidábamos unos con otros. Entonces... El oficiado del ejército entonces se agachó y yo miraba el camión, pero yo no lo había visto todavía. Cuando ya estaba como unos 10 o 15 metros, logré mirar que a este lado venía el ayudante. Aquí en medio del camión un lugar vacío y aquí el chofer. Y me pareció sospechoso que porque venía vacío el sentadero de en medio. Ningún camionero viajaba en ese tiempo con ese sentadero vacío. Pero me pareció sospecha. ¿Por qué? Pero yo ahí estaba listo. Poquito más cerca, cuando voy viendo que va saliendo alguien. Pero no es mentira. Le miré la cara como de unos 50 centímetros. Yo no sé si vos por miedo o porque Pero yo así le miré la cara. Un tipo... Muy bien rasurado, con su gorrita. Y se poquito a poquito le empecé a mirar esto de, de el pecho y empecé a mirar que pinteaba. Pero ya cuando yo empecé a mirar que cargaba uniforme militar, con el mismo tiempo empecé a mirar que fue sacando su fusil para poderme disparar. Pero yo estaba poquito más, menos de 9 metros. Cuando yo logré percatar, yo estaba parado a media carretera. Cuando yo logré mirar eso, lo único que me acordé fue de agacharme y de dispararle. En la pura frente le pegué el disparo. Cuando fue ese disparo, dijo, la compañera que estaba apoyándome empezó a disparar y los otros compañeros empezaron a disparar. Y el camión, yo salía tirándole, pero cuando yo miré que me iban a montar el camión, Tomé la decisión de hacerme a un lado. Cuando yo me hice de un lado, sentí un pequeño ardor en esta en esta nalga. Y me imaginé que ya ahí me iba a quedar. Pero pegué un primer paso y no pasó nada. Pegué un segundo y no pasó nada. Entonces pegué un brinco y en el aire me di vuelta y empecé a dispararle el camión y me quedaba. El camión me quedaba ya cerca. Y empecé a dispararle, a dispararle, y a disparar El camión corrió como 100 metros y se paró. Y fue a quedar en el ángulo de tiro de una PKM. Y entonces los compañeros que tenían la PKM empezaron a dispararle también. Y el camión tuvo que retirarse. El otro camión pasó después y también le tiramos. En un segundito más o menos, como como de minuto y medio, nosotros le hicimos al ejército 17 bajas. En un segundito. La compañera, después del combate, salió ahí. Yo cuando Pablo me dijo que me tenía que caer y me molesté pero cuando me di cuenta de lo que había sucedido le di gracias a Dios que ahí me había dejado Cuando el obrero viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, arriba. Deixa la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un día Sin mañana Es un día Sin mañana Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Qué tristes Viven los niños en las casas de cartón que alegres viven los perros casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Si les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero de tristes viven los niños en las casas de cartón. la guerrilla, había muchas mujeres. ¿Cuál era su papel? Para las compañeras que anduvieron con nosotros, decía, fueron muy heroicas, fueron muy combativas. Ellas, una de las luchas era la participación, y hoy por hoy, la participación que ellas tienen Fue ganada con un sinfín de sacrificios. Ellas hacían las mismitas actividades que nosotros hacíamos, lo mismito. Ellas no se les exoneraba en nada. Si a nosotros nos tocaba que buscar leña, a ellas también. Si a nosotros nos tocaba que ir combate, a ellas también. Muchas compañeras fueron enfermeras, muchas compañeras fueron radistas, muchas compañeras anduvieron de seguridad de, de nosotros cuando éramos explosivistas y, Y ser seguridad de un explosivista, eso representaba mucho sacrificio. Y entonces yo, que me tocaba que hacer algunos trabajos de, con los explosivos, me daba cuenta de que para mí estar haciendo esos trabajos que ellas hacían era duro, pero consideraba que era un poquitito más duro lo que yo hacía. objetivo era la toma del poder mediante la lucha armada, objetivo que no consiguieron. ¿Qué cree que se equivocaron? Lamentablemente nosotros no hemos podido hacer la correlación de fuerza que necesitamos hacer en este país porque nosotros durante el tiempo del conflicto armado interno Apenas logramos tener un ejército de 3.000 hombres. Apenas, apenas. 3.000 hombres en 108.889 kilómetros cuadrados. Pero nos enfrentábamos a un ejército que tenía 60.000 hombres. Tenía alrededor de 9.000 policías. Y tenía más de un millón de expatrulleros. Entonces, esa penetración del ejército permitió poderse ganar al máximo de la población. Entonces, eso aún todavía nosotros tenemos que pagar duras consecuencias por todo eso. Pero en sí la, la guerra nosotros no no no se la desarrollamos en sí el gobierno. Nosotros nos estábamos peleando en contra de la dirección norteamericana. Entonces, si aquí el Estado, los Estados Unidos no hubiera apoyado, a ah, como apoyaron, esta cosa hubiera sido diferente. Muchos de los oficiales, los oficiales más recalcitrantes fueron preparados en los Estados Unidos, Israel y en Argentina. Entonces ellos también muchísimos medios, mientras que nosotros apenas logramos ir obteniendo algunos, algunos pocos medios y algunos pocos apoyos. Bueno, es que se si firmaron los acuerdos de paz. ¿Cree usted que el Estado cumpliendo su parte? El 29 de diciembre de 1996 en Guatemala se firmó la paz. Una paz que fue firmada en papeles. Hoy por hoy Existen muchos acuerdos que ni siquiera se mencionan, mucho menos que se estén cumpliendo. Mas, sin embargo, nosotros consideramos de que hicimos todos los esfuerzos para que esos acuerdos se firmaran. Y hoy por hoy, mucha población tiene que organizarse y exigirle al Estado que los cumpla. Porque ya nosotros abrimos el camino. Ahora lo que queda es hacer que se cumpla. Porque nosotros no podemos servirle en bandeja de oro a nadie en sus beneficios. Y eso lo hemos hecho aquí mismo en la cooperativa. Nosotros a nadie le damos el pescado y a frito. Le enseñamos a que pesque. Y eso es lo que estamos haciendo también con nuestros hijos. Hay mucho que hacer en este país. Entonces también hay mucha gente que debe ponerse a pensar en... Y debe de darle fuego a la cabeza para que pueda hacer que esto se cumpla con nosotros nosotros quedamos en uno de los lugares más desventajosos pero más sin embargo nosotros le hemos demostrado a guatemala y al mundo que si andimos un día empuñamos el fusil fue era porque era necesario pero no es porque nosotros éramos personas que éramos personas que no querían trabajar Nosotros aquí, cuando nosotros venimos a ese lugar, aquí no había nada de nada de nada. Ahora nos está hablando de la cooperativa Nuevo Horizonte. ¿Nos puede contar un poquito de su historia? Tal vez sea necesario, antes de hablar de la cooperativa, tal vez es necesario... ¿Cómo hacer un por qué llegaron aquí? ¿Y qué fue la vida antes de llegar aquí? El 2 de mayo de 1997 nosotros nos desmovilizamos. En Sacol nosotros hicimos una división y dividimos a los compañeros con destino y a los compañeros sin destino. Los compañeros con destino eran aquellos que tenían un papá, una casa, un terreno, una esposa, un hermano, a dónde ir a dar. Ok, váyase para allá. Pero los que perdimos todos, el Estado se obligó a que nos iba a dar un albergue de tres meses para podernos dar una preparación vocacional y que fuera más fácil introducirnos a la sociedad civil. Todos los indestinos agarramos de Sacol y nos fuimos a una estación pecuaria que se llama Papaljá. Allá se pasaron los tres meses y los acuerdos de paz. El acuerdo que decía, vamos a darle la preparación vocacional, no se cumplía. Pasaron seis meses y nosotros nada, solo comiendo y jugando pelota, porque para eso nos pusimos excelentes. Ese era nuestro trabajo. Pero fuimos a dar a unos lugares donde eran granjas de pollos, granjas donde criaban cerdos. Allí fueron a parar los desmovilizados. Cuando ya se iba un poquitito más de seis meses de estar en el albergue, aparecieron con un papel muy grande, donde venía un sinfín de cosas por las cuales nosotros nos podíamos preparar, preparar para lo que quisiéramos. Nuestros compañeros se hicieron falsas expectativas. Pero ya cuando faltaban ocho días para que nuestro el Estado terminara su obligación de mantenernos en un albergue, nos dijeron de que o definíamos para dónde nos íbamos o nos quedábamos en la calle. Y entonces empezamos a, di a dividirnos en pequeños grupitos de tres y cuatro a buscar fincas en diferentes lados y ¿sí? cuánta cosa. Nosotros cuando en Alta Verapaz, en Izabal y en el PT Buscando Fincas, al final tomamos la decisión de venirnos para la, para acá, para Nuevo Horizonte. Pero esto, el único objetivo que tenían nuestros adversarios era dividirnos y no darnos espacio para... ...a poder quedarnos organizados. Sin embargo, nosotros... ...logramos... ...contrarrestar ese primer objetivo... ...que ellos tenía Este era un potrero. Lo primerito... ...que nosotros hicimos... ...fue... ...agarrar y hacer pedazos... ...de 20 por 40. Y les pusimos números. Y luego... ...en un papel le escribimos los números... Lo metimos en un, en un traste y fla quien agarre su número muchacho? a ver dónde le cayó y ¿dónde le cayó ese es tu sitio vos ahí vas a hacer tu casa desde ese momento nosotros habíamos pensado en qué horizonte teníamos que darle vida y desde ese momentito empezamos a sembrar un palo de mango un palo de coco un palo de aguacate un palo de diferentes porque pensábamos que de repente íbamos a tener hijos Y que no íbamos a tener el dinero para poder comprar las frutas. Pero si las frutas están en la casa, nuestros hijos no tienen necesidad de andar mendillando una fruta en otro lado. Ese era nuestro objetivo. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Luego, nos dividimos en tres brigadas. Una brigada se encargó de hacer el zanjeo para el agua potable. La otra brigada se encargó de hacer las primeras casas. La otra brigada se encargó de ir a chapear para poder obtener algo para comer, maíz y frijol. Con la agricultura nos fue tan mal, porque la primera vez que nos repartimos maíz, nos repartimos 50 libras a cada uno Y eso era para mucho tiempo, no nos iba a alcanzar. El 5 de septiembre de 1998 nosotros estábamos inaugurando el proyecto de agua. Ok, ya cae quien con agua en su casa, en su sitio. Todavía no había casas. Dos años después terminamos de hacer las casas. Hoy todo el mundo tiene casa Pero paralelo a las casas era necesario hacer escuelas, era necesario hacer un sinfín de cosas más. Pero en junio tomamos la decisión de organizarnos como cooperativa. Y entonces le pusimos Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte. Porque pensábamos en hacer algo diferente. No queríamos ser una cooperativa que estuviera enfrascada en una sola botella. Queríamos estar enfrascados en muchas botellitas. <ríe> Entonces le pusimos ese nombre. Y cuando nos organizamos como cooperativa, lo primero que hicimos fue, ¿por qué vamos a luchar por la educación de los niños? Vamos a luchar por la organización de mujeres y vamos a luchar por la organización de jóvenes. Por eso vamos a luchar. Y a eso le dedicamos. Empezamos a hacer escuelas. Hoy por hoy nosotros tenemos una guardería infantil, escuela preprimaria, escuela primaria, básico. Tenemos este, tenemos academia de computación y mecanografía. Si nuestros hijos no estudian es porque lo único que quieren es andar en la calle. Ya hicimos el trabajo. Tenemos una clínica que empezamos haciéndola con nuestros propios esfuerzos. Hoy por hoy nosotros tenemos una clínica que aunque deben aunque generalmente no tiene medicina porque el estado no a lo que no le dedica financiamientos a la salud, pero pero tenemos una clínica y nosotros tenemos vehículos por si algún padre, tenemos un enfermo y inmediatamente lo sacamos a un hospital. Nosotros tenemos tres formas de producir. Producimos de manera colectiva, tenemos cinco proyectos que son de la cooperativa tenemos turismo este, tenemos un proyecto de reforestación tenemos 146 hectáreas de pino en un terreno muerto que todo el mundo nos decía que era muerto pero nosotros lo hicimos que se convirtiera en un terreno vivo tenemos un átoga tenemos un proyecto ganadero de más o menos como 550 resas. Tenemos una producción de pescado, más o menos producimos 350 quintales de pescado al año, producimos solo tilapia. Esos son proyectos colectivos de la cooperativa, pero aparte de eso nosotros somos una cooperativa diferente y tenemos una organización que se llama grupos de Interés. Cuatro o cinco compañeros se organizan para desarrollar un X proyecto, la cooperativa les consigue financiamiento Y a la hora que se reparten utilidades, si son cinco, ya no son cinco, somos seis. La cooperativa también quiere su parte de ganancias. De esa manera funcionamos y tenemos la producción individual. Todos tenemos un terreno destinado para poder producir frijol, maíz, pepitoria, arroz, algo que se nos ocurra para poder comer. Pasar por una guerra, sin duda, debe ser una experiencia muy dura. ¿No se arrepentía de haber estado en la guerrilla? Yo creo que para nadie estar en una guerra es bonito. Sin embargo, cuando uno entiende que, la, que existen necesidades reales de hacer una revolución, uno le hace resistencia a todo lo que es necesario. Hubieron Muchos momentos difíciles, algunos momentos felices, pero por la ideología y por las necesidades que tiene este país, yo siento que si hubiera sido necesario luchar más tiempo, yo lo hubiera hecho, porque aún las causas que originaron el conflicto armado interno, aún en este país no han desaparecido. Antes no. Cuando nosotros estábamos en el conflicto armado interno, había pobreza. Pero hoy ya la pobreza ya no existe. Hoy existe extrema pobreza. Entonces eso nos indica que Guatemala, en vez de ir desarrollando, en vez de ir eliminando las causas que originaron la guerra, más necesidad de hacer una revolución existe. Actualidad, espectáculos, internacional, deportes, economía, política, parándula. Muchos temas, muchas cosas. Mejor un solo tema, un solo día, un solo programa. El Monográfico, un espacio no para el aprofundimiento y la reflexión de temas específicos, porque las luchas sociales no son superficiales El Monográfico para no ser un mar de temas en un centímetro de profundidad.